En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana. Te damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes, 8 de mayo. Hoy tendremos intervalos nubosos puntuales, sin lluvias. Las temperaturas vuelven a subir. Alcanzaremos una máxima en torno a los 26 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelche nos indica que tenemos 19 con un grado de temperatura. Estamos en la semana de Eurovisión. El sábado tendremos la final con una ilicitana por primera vez intentando hacer historia como lo hizo Maciel y Salomé. Las únicas veces que España ha ganado este popular concurso. Y el domingo, por la mañana, la afición del Elche Club de Fútbol vuelve a tener otra fiesta en su honor. ...la organizada por la Federación de Peñas... ...en el Paseo de la Estación... ...y todo ello aderezado por el inicio de la campaña electoral... ...comenzará el jueves por la noche... ...con la tradicional pegada de carteles... ...así que nos quedan 20 días... ...para conocer los resultados de estos comicios... Desde hoy Teleelch comienza una cobertura especial desde Liverpool para seguir con la cantante Blanca Palomas eh, su preparación para la actuación en la final del Festival de Eurovisión. Con su nana flamenca EAE, a nuestra compañera Teresa Fernández, vuela hoy hacia la ciudad británica para seguir a la representante española. No serán diez, sino nueve los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales. La última candidatura que se presentó apurando el plazo ha sido tumbada por la Junta Electoral al no cumplir con los requisitos. Se trata del de Partido del Trabajo Democracia Efectiva República Valenciana. La Feria de Andalucía registró una buena entrada de público las noches del viernes y sábado por las actuaciones gratuitas que se organizaron y el sábado a mediodía se bendijo. La tradicional Cruz de Mayo que se levantó con claveles rojos y blancos ha comenzado la carrera para las elecciones de las reinas y damas de las fiestas de elche el viernes por la noche en el palacio de altamira desfilaron las candidatas las niñas y las jóvenes de las comisiones de fiestas de la ciudad y el campo que se presentan este año para representar al municipio festero Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos hoy y además a puerta abierta para los colegios tras un fin de semana de descanso al no haber partido de liga por la Copa del Rey. Ahora quedan cinco partidos para finalizar esta temporada en la que el Elche ya está descendido matemáticamente a segunda división tras su derrota en Almería. Informativos en Teleelch Radio Marca. La cuenta atrás ya ha comenzado para la final de Eurovisión. Será este sábado y por primera vez en su historia una ilicitana representará a España. Es Blanca Paloma y Teleelch despega hoy con Teresa Fernández, nuestra compañera. Hacia Liverpool en unas horas tomará el avión y desde allí ella es muy consciente del trabajo que le espera. Vamos a estar durante todos los días haciendo conexiones en radio, en tele y también en la web, subiendo noticias y como no en redes sociales que estamos dándole mucha caña y pues mira, hoy justo por la tarde voy, ya he quedado con Blanca Paloma y también con Polo, Polo es su productor y es el creador de la canción de EAS, anana dedicada a la abuela Carmen de, de Blanca y ya he quedado con ellos, voy a hacer unas entrevistillas y demás y os pasaré obviamente todos los cortes. Pues Teresa no va a estar sola ni tampoco Blanca Paloma porque el alcalde y la concejal de fiestas tienen previsto acudir a las 3 de la tarde a Liverpool, llegar allí para reunirse con Blanca Paloma y mostrarle su apoyo. El ayuntamiento es que va a colocar también en Elche pantallas gigantes para seguir el sábado por la noche la final de Eurovisión. Se colocarán en el solar de Candalix y en la plaza mayor del Altet, así lo anunció la concejal de fiestas en la rueda de prensa del pasado viernes. Allí estuvo... ...Iciar Martínez, muy buenos días, cuéntanos... Buenos días, Ros. tele se estará el próximo sábado en directo en un programa de televisión especial con motivo de la participación de Blanca Paloma en Eurovisión y con conexiones desde Liverpool, ya que allí estará nuestra compañera Teresa. Y será desde Candalix, uno de los dos lugares donde simultáneamente se han organizado fiestas para seguir el concurso en el que la ilicitana representa a España. En cuanto a las celebraciones, el sábado 13 de mayo a las 7 de la tarde comenzará la fiesta previa en el parking de Candalix y en la plaza mayor del Alted DJs se encargarán de poner grandes éxitos de la, de la historia de Eurovisión. Además los recintos contarán con food trucks para poder cenar y tomar algo durante la fiesta eurovisiva y a las 9 de la noche comenzará la retransmisión del concurso desde Liverpool. Habrá grandes pantallas tanto en Candalix como en el Alted para que todos los licitanos que se acerquen vean, disfruten y apoyen a Blanca Paloma. Si subís una foto o texto a redes sociales ese día, no olvidéis utilizar el hashtag con Blanca Paloma y así arropar también desde las redes a la ilicitana. A las 9 en punto conectaremos en directo con él, aunque la retransmisión eh, comienza a las 9 como decía... Eh, bueno, pues queremos que en ambas ubicaciones, para, para esa maravillosa retransmisión que vamos a hacer del programa, contaremos con dos grandes pantallas para que todas y todos juntos sigamos y disfrutemos de la gran actuación que, bueno, pues que tiene preparada Blanca Paralumá para todos nosotros. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues hoy comienza ya a desmantelarse las carpas y las atracciones de feria que desde el pasado jueves han ocupado el Paseo de la Estación y el Solar de Candalix para la Feria Andaluza. Este año, según sus organizadores, el presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jaimez, ha sido un éxito por la participación de público. ...y ha comentado que ya siguen trabajando... ...para mejorar la siguiente edición... ...y reforzar el acto tradicional... ...de la bendición de la Cruz de Mayo. Estamos muy contentos por la aceptación... ...y el apoyo del pueblo del en la Feria Andaluza... ...el viernes y el sábado... ...una noche de influencia de gente fue grande... ...ha habido mucho ambiente en todas las casetas... ...y la gente disfrutó mucho de la actuación... ...en el escenario central... ...ahora ya estamos trabajando... ...para que el año que viene... incestivar también la Feria de Día... ...y la Cruz de Mayo que realizamos". Hoy, 8 de mayo... ...es el Día Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna... ...en Elche la Asamblea Local celebró el pasado sábado... ...una jornada solidaria... ...en la Plaza de San Juan, en El Raval... ...con visitas guiadas al MUPE y talleres... Los responsables de Cruz Roja instalaron un stand informativo para dar a conocer sus servicios. Todos son muy demandados y hay uno, en concreto el dirigido a las personas mayores... ...para combatir la soledad que se ha reforzado con el Ayuntamiento de Itches... ...lo que nos comentó la directora técnica de la Asamblea Local de Cruz Roja, Yolanda López. Pues tenemos, en realidad todos son demandados. Pero es verdad que la sociedad hoy en día pues va envejeciendo, eso es indudable... Y es verdad que va recobrando una fuerza especial la ayuda a mayores. Entonces, en eso además estamos incluso con el propio ayuntamiento reforzando nuestras redes eh, solidarias para poder dar más respuesta a la ciudadanía ilicitana. El viernes además Pedro Sánchez visitó el Parque Empresarial de Torrellano, estuvo en la fábrica de bicicletas de la conocida marca Mondraker y probó uno de sus modelos de bici de montaña. El alcalde destacó la visita del presidente del gobierno y su interés por proyectos innovadores como el de esta empresa ilicitana que exporta el 90% de su producción. Y por la mañana, ese mismo día, el alcalde estuvo en Firalacán... ...con motivo de la inauguración de las ferias del motor... ...Firauto, Espocar y Sobre Dos Ruedas... ...se abrió con muy buenas expectativas para este sector de la automoción... ...que ve cómo se espera un incremento de las ventas... ...con la ley contra el cambio climático... ...que dejan fuera del casco urbano de las grandes ciudades... ...a los coches antiguos, los más contaminantes... Este certamen es muy importante para la feria, muy importante también para nuestra ciudad. Son muchos los expositores ilicitanos que están presentes y al mismo tiempo se trata de un termómetro, de un indicador del estado y de la evolución de nuestra economía. Hay muy buenas expectativas. Bien, pues eh, seguimos con otros asuntos electorales. Al final no serán diez, sino nueve los partidos que van a concurrir a las elecciones locales en Elche del próximo 28 de mayo. La Junta Electoral ha tumbado la última candidatura presentada, la del Partido del Trabajo Democracia Efectiva República Valenciana, por no cumplir con los requisitos. Sus candidatos han protestado tras denegarse todas sus alegaciones. Más críticas. El CESIF considera insuficiente el número de plazas convocadas por Correos y cuya oposición para cubrirlas tuvo lugar ayer domingo. Este sindicato asegura que las 282 plazas no son suficientes para cubrir las necesidades que existen en la provincia. Reclaman unas 400 y advierten que las convocadas hay pues un elevado número que son a tiempo parcial, lo cual va a debilitar aún más la situación en la que va a quedar la provincia tras este proceso selectivo, según el CSIP. Este sindicato lleva ya años denunciando la sobrecarga en el trabajo que tiene que soportar una plantilla deficitaria. Y más asuntos. El Ayuntamiento y Veins alerta unen fuerzas para sumar miembros a la plataforma cívica que colabora con la policía local para el mantenimiento de la seguridad en el Candelch. A lo largo de los próximos días se van a colocar carteles con un código QR en espacios públicos, establecimientos y otros lugares de las pedanías para que los interesados puedan conocer cómo funciona esta plataforma y cómo pueden integrarse en ella. Y ayer se celebraron las segundas jornadas de repoblación del Palmeral. Serán las primeras de ocho. ...que están programadas en mayo y junio... ...unas 150 palmeras se plantaron en el huerto de Don Claudio... ...situado junto a la comisaría... ...el concejal del área Héctor Díez... ...calificó de éxito esta iniciativa... ...y contó con la participación de medio centenar de voluntarios en los que estaban concejales y también festeros de las comisiones de fiestas. Son las primeras de ocho jornadas que vamos a poder disfrutar durante los meses de mayo y junio en la repoblación de nuestro palmeral. Es una actividad abierta a toda la ciudadanía y en la que bueno, pues solicitamos el apoyo de todas las solicitanas y solicitanos en repoblar de nuestro palmeral, por un lado para conocerlo mejor y por otro lado para garantizar... ...que las próximas generaciones... ...también puedan disfrutar de él... ...como lo hacemos nosotros. Los ayuntamientos de Ilche y Santa Pola... ...así como la Diputación se encuentran... ...con las webs más transparentes... ...según un ranking... ...realizado por la Universidad Cardenal de Herrera ...que les ha otorgado el sello Info Participa 2022... ...a la transparencia... ...estos sellos los concede el Observatorio de Gobernanza... ...de esta institución académica... En la que seguimos, porque en las instalaciones del CEU del centro se llevó a cabo este pasado fin de semana la gala con motivo del décimo aniversario del Club Deportivo Sin Adjetivos. El edil de políticas inclusivas Mariano Valera aseguró que la labor que realiza este club en Elche es muy importante porque fomenta la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues cuando pasan 14 minutos de las 9 de la mañana, es momento de recordar los acuerdos más destacados de la última Junta de Gobierno. Nos los resume nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento pedirá una subvención al Ministerio de Industria para llevar a cabo el proyecto de adaptación de salas en el Palacio de Altamira como nuevo espacio de exposiciones temporales en el MAE. Una petición de casi un millón de euros para cubrir el proyecto de forma íntegra. Esta actuación pretende mejorar la competitividad, modernizar el espacio para desarrollar exposiciones de envergadura ...y prepararlo además ante la hipotética cesión de la dama. Hablando de patrimonio, siguen en marcha las obras de mejora... ...y estabilización de la ladera del río en el entorno del Molí del Real... ...unos trabajos que quieren dar una solución definitiva... ...al problema de consolidación de terrenos de este emblemático edificio. La actuación arrancó hace poco más de un mes pero algunos imprevistos como la limpieza de los fangos de la acequia mayor que no estaba contemplada, han retrasado los plazos alrededor de un mes y finalmente concluirán el 20 de junio. Gracias Marga. También el Ayuntamiento firmó un convenio con la patronal valenciana Becal para la puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización con las que mejorar la imagen del sector del calzado para atraer a los jóvenes. Con el propósito de incorporar relevo generacional tanto en puestos eh nivel operario para los oficios más tradicionales como también informarles de las ofertas formativas que tienen distintos institutos en nuestro municipio en cuanto al sector calzado. Todo ello con el propósito de visibilizar el sector del calzado como un sector de futuro, de eh, una buena imagen en lo que se refiere al mercado de trabajo y desde luego que se pueda dar un mayor relevo generacional. Pues seguimos hablando del sector de, de los jóvenes y de su cualificación profesional porque más de una decena de institutos públicos de Elche participan mañana, 9 de mayo, en la primera Feria Educativa y Comarcal de Formación Profesional del Vice que se va a celebrar en el Polideportivo Municipal de Crevillén. También mañana martes el Instituto Sisto Marco conmemora pues, una serie de actividades con motivo del Día de Europa. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca al hermano más allá de las estrellas. Informativos en TeleH, Radio Marca. Pues abrimos la página de sucesos para contarles que el viernes por la tarde a las cinco y media... Se produjo un accidente de tráfico en la avenida Juan Carlos I a la altura del Colegio Jesuitinas. Un vehículo se salió de la calzada, invadió el carril bici y acabó empotrado en la valla que protege a los peatones. Al parecer el conductor pudo sufrir algún desmayo por lo que perdió el control del coche y afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad. Policía local y nacional acudieron al lugar y tuvieron que cortar el tráfico de esta avenida hasta retirar el vehículo siniestrado. Por otro lado, la policía local ha detenido a un joven toxicómano de 22 años por amenazar a su madre con un sacacorchos para quitarle la tarjeta de crédito y el teléfono móvil. El padre fue quien alertó a la policía que cuando llegó lo encontró tratando de sacar a su hijo de la casa. El hombre explicó... Que no era la primera vez que intimidaba a familiares diciendo que iba a matar a todos menos a su hermana. En esta ocasión llegó a asegurar que se autolesionaría si no le entregaban lo que pedían. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y por otro lado, la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...han desmantelado un punto de venta de droga... ...en la pedanía de Las Vallas... ...que estaba regentado por una madre y su hijo... ...en el registro intervinieron marihuana, cocaína... ...dinero en efectivo y una escopeta... ...los dos detenidos de 52 y 21 años... ...han pasado ya a disposición judicial. Cambiamos de asunto. Se acercan las fiestas de agosto... ...el viernes por la tarde noche en el Palacio de Altamira se realizó el desfile de las candidatas a las reinas y damas infantil y mayor de las fiestas de Elche. Las 24 jóvenes y 28 niñas pertenecientes a comisiones festeras de la gestora de festejos y de la unión de festejos del Cam de Elche desfilaron en una puesta de largo a la que asistieron el alcalde, la concejal de fiestas, también los presidentes de ambos entes festeros, así como miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal. Y terminamos con los superhéroes más humanos. Es el título de la exposición que el viernes se inauguró en la capilla del Centro Cultural de las Clarisas, en el centro de la ciudad. Se trata de una muestra vanguardista que aúna pintura y materiales textiles. Los comisarios e impulsores de esta exposición, que permanecerá hasta el 18 de junio en las Clarisas, son Ángel Castaño y Esther Peláez. Los 36 cuadros realizados por 18 artistas locales y de fuera son de la corriente collage pictórico-textil sobre el lienzo en bastidor y se van a exhibir de forma rotatoria. Informativos en Teleelch Radio Marca.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 Los mares, me quedaré sin ti, tapia del fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi volontad será pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro, espiando horizontes. Tierra, que era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco? que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande. No se lo quiere No se lo quiere Si no vuelves nada no se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere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 Club de Fútbol, nuestro equipo de Palmeras. Bueno, pues hemos querido comenzar con este himno, este himno, el institucional del 30, del 30 aniversario, ¿no? Se realizó, pero no para dedicarlo al equipo masculino, sino al equipo femenino, porque la fiesta del ascenso está preparada para ellas. Para las chicas del Elche Club de Fútbol. Y eso es uno de los temas que hablaremos hoy en nuestra tertulia deportiva con José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Buenos días, Ros. Y con Paco Gómez. Buenos días, Paco Hola, de nuevo. Ros, buenos días. Pues, ¿sabéis algo del ascenso de sí. cuándo se va, José Antonio, cuándo se va a celebrar? ¿esa, ...esa fiesta... ...bueno yo creo que la fiesta... ...ya fue el domingo pasado... ...ahora lo vamos a comentar todo... ...porque hay que tener en cuenta... ...que el equipo certificó matemáticamente... ...su título de campeón... ...y el ascenso la semana anterior... ...en el campo de la Aldaya... ...donde empató 1-1... ...y ya matemáticamente... ...a falta de dos jornadas para el final... ...el Elche Femenino se... ...certificó como el campeón del grupo 5... ...de la primera nacional... ...y por tanto consigue ese ansiado ascenso... A segunda federación La verdad es que la temporada Ross de las chicas Ha sido sobresaliente Y digo que la celebración fue ayer Domingo porque jugaron en el Martínez Valero, en el ah. estadio Martínez Valero Allí se dio cita Una parte importante de la afición eh, franjiverde que presenciaron Ese encuentro que se jugaba al mediodía A las 12 ante el Fundación Albacete B y el equipo licitano ya con Ese ascenso matemático consiguió Ganar su partido 2-0 Con un doblete de Andrea Herrero, que es la máxima goleadora de la categoría, lleva muchísimos goles esta temporada y lo cierto es que el año para el Elche femenino que dirige Pepe Contreras que es el entrenador y luego está Quique Cano, que es el director deportivo de la sección femenina en el Elche ha sido sobresaliente, es que no podemos decir otra cosa, queda un partido el equipo ha conseguido el ascenso con dos jornadas de antelación lo ha ganado prácticamente todo, creo que solo ha dejado escapar tres empates y dos derrotas a lo largo de todo el año. Y ha sido una temporada sobresaliente. Hay que tener en cuenta que el año anterior, eh, por motivos de reestructuración de categorías, el equipo perdió dos perdió dos categorías de golpe y eso ha hecho que este año el proyecto estaba muy claro, era lograr el ascenso a segunda federación, que se llama segunda pero es una tercera categoría es decir que el Elche ha estado participando esta temporada en la cuarta categoría del fútbol femenino y la verdad es que ha manejado con mano de hierro el liderato en ese grupo 5 donde ha habido una competitividad terrible pero el Elche ya desde el principio empezó a firmar pleno de victorias y no ha dado opción a, a sus rivales. Entonces, enhorabuena a toda la sección femenina del Elche Club de Fútbol porque esta temporada es para mm. enmarcar y la próxima campaña va a competir en Segunda Federación. Pues ha hecho todo lo contrario y con buen acierto a lo que han hecho ellos. Sí, el sí, equipo ese, de primera. Ese es el contraste. El equipo masculino en primera división no ha tenido su temporada y sin embargo las chicas pues sí que nos han dado muchísimas alegrías durante estos meses. Bueno, son categorías totalmente diferentes, pero sí, hay que reconocer el mérito que uh -huh. tiene porque eh, las chicas han tenido también que enfrentarse a grandísimos equipos y estamos viendo cómo en general el deporte femenino, sobre todo en nuestra ciudad, aquí en Elche, eh, por así decirlo, eh, las chicas son las que están sacando las castañas del fuego, ¿no? Porque tenemos ahí a las guerreras en la división de honor, eh, las chicas del Juventud de Elche aunque esta temporada han descendido, han estado también militando en la máxima categoría de, de fútbol sala, Primera División, eh, bueno, yo creo que eh, tenemos muy buenas deportistas, también eh, deportistas eh, de género masculino, pero sí, sí, las chicas nos han dado muchísimas alegrías durante estos meses. ¿Y de dónde ha sacado Contreras ese equipazo? Pues se mantuvo ellas? una gran base, esto me alegra que me lo preguntes Ross porque lo puedo hilar con lo de jugar en el Martínez Valero que como te podrás imaginar para el equipo ha sido una experiencia fantástica porque muchas de ellas son ilicitanas, llevan muchos años en la sección femenina del Elche Club de Fútbol y sin embargo nunca habían tenido la oportunidad de, de jugar en un estadio mundialista e histórico como es el Estadio Martínez Valero, por eso ha sido una experiencia inolvidable y la mayor parte del bloque de jugadoras son jugadoras eh, criadas en la cantera del Elche, ilicitanas eh, que como te digo llevan muchos años en la disciplina, eh, por ejemplo me viene a la cabeza la propia capitana Josefina Ruiz y fue ayer una jornada espectacular coincidiendo con el día de la madre también, allí se dieron cita muchos muchos familiares y como te digo además el equipo ganó 2-0 al Fundación Albacete B así que todo salió genial. Bueno, pues también hay otra, otra mujer en el tenis, por ejemplo, ilicitano, aunque ella es egipcia, que llegó a los cuartos de final y perdió contra la ganadora, Sabalenka, del Open Mutua de Madrid. Tiene muchísimo mérito, como bien dice Ron, lo que hizo Sheriff entrenada por Justo González en el club de campo. Como bien dices, ella es egipcia, pero está aquí entrenando en Elche y alcanzó los cuartos de final y puso en serios aprietos a la bielorrusa Sabalenka, que fue la que posteriormente se proclamó campeona del torneo de ese máster de, de Madrid, que en categoría masculina ganó Carlos Alcaraz, el murciano. Eh, tiene muchísimo mérito lo que hizo Sheriff la número 59 del mundo. Eh, que, como te digo, puso contra las cuerdas a, a Sabalenka. Y, bueno, pudimos disfrutar de, de un muy buen partido, ¿no? Yo creo que ha sido la revelación del torneo, Ross. Además, como comentábamos, eh, fue un encuentro que estuvo bastante igualado y, y bueno, que, que también estaba allí el entrenador claro, justo claro. Eh, diciéndole, pues, hay que lanzar bolas altas, bolas altas para hacer daño a tu rival. Bueno, yo creo que ha sido una actuación que tiene también muchísimo mérito y, y eso habla sí. muy bien de esta sí, tenista sí. entrenada aquí en Elche. Fue una... Batalla dura, porque al final eh, perdió, pero tuvo que hacer tres sets. Y vamos ahora a los chicos del Elche Club de Fútbol, los chicos de mm, Sebastián Becasese o de Cristian Bragarnitz, igual, igual tiene, Paco Gómez. Hoy vuelven a los entrenamientos. Sí, nada, en, en 20 minutos. Entrenamiento en el Martínez Valero a puerta abierta. Puerta abierta, porque hay. se ha concertado una visita con los colegios. Eh, bueno, pues es el día del cole. Para el Checlo de Fútbol es una actividad eh, eh, organizada por la Federación de Peñas con motivo de. los actos del centenario que tendrá sobre todo continuidad el domingo que viene. con esa fanzón en la que desde las 10 de la mañana y hasta las 3 y media, poco antes del comienzo del partido frente al Atlético de Madrid, va a tener protagonismo en el, en el paseo de la estación. Y bueno, pues hoy los, eh, todos los niños ataviados con bufandas del Checo de Fútbol van a poder estar en el, en el entrenamiento del, del primer equipo. Y vamos a ver cómo empieza, cómo veis vosotros, ya le quedan cinco partidos. Mm. También hay que hablar de la fiesta de este domingo en el paseo de la estación para los aficionados del Elche Club de Fútbol, va a visitar, eh, bueno, el Atlético de Madrid, que será el próximo encuentro, será este domingo a las 4 y cuarto. Uh -huh. Cuando se juegue vosotros a las cuatro menos cuarto en el marcador ya empezaréis a trabajar para cubrir eh, el, el, el, los últimos en esta recta final, pues los últimos partidos que le quedan al Elche. ¿Y cómo veis vosotros a Sebastián Becasese? Eh, ¿Cuántos jugadores...? Eh, eh, ¿Puede contar con ellos y cómo creéis vosotros que va a terminar esta recta final de temporada? ¿Va a haber cambios con respecto a lo que hemos visto? ¿Qué va a hacer? A ver, yo, ¿Qué creo, se va a hacer? yo creo que por sentido común, eh, Becasese tiene un once muy definido, que el otro día no pudo repetir en, en Almería por la paternidad de, de Edgar Badía, al que uh -huh. desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y un beso a su a su chica y, y, bueno, por el nacimiento de Eros, creo que se llama el, el niño de Edgard Badía, un ilicitano, desde luego Edgar Badía... Eh, jamás olvidará, porque tiene ya sangre ilicitana, Raíces, ha sido un hombre importantísimo en la historia del Elche, sus actuaciones en segunda eh, fueron determinantes para que el Elche ascendiese y luego las temporadas de las permanencias, las dos últimas, eh, su aportación ha sido fundamental. Si a ello unimos, pues que tiene a un ilicitano ya entre su familia, pues yo creo que Edgar Badía eh, va a quedar como uno de los cuatro o cinco grandes porteros en la historia de, de Elche. Eh, dicho esto, yo creo que Becasese que de alguna manera se ha quitado presión con el descenso matemático, porque a partir de ahora ya no se le estará preguntando por ese descenso matemático y es algo que eh, a él, aunque siempre educadamente respondía, se le notaba que torcía el, el gesto, pues yo creo que ahora se han quitado ese, ese San Benito y a partir de ahora yo creo que Becasese tiene que seguir más que nunca, si ya lo hacía cuando todavía no estaba descendido matemáticamente, ahora tiene que seguir pensando en la próxima temporada, en dejar claro... Eh, cuáles son los futbolistas con los que cuenta para la próxima temporada. Yo creo que en el 11 titular que va a poner en los próximos cinco partidos... Lo vamos a ir viendo. Yo creo que hombres que acaban contrato, eh, que no cuentan para él y que también terminan cesión, van a contar muy poco. No tendría mucho sentido que hombres pues no sé como Paul Lirola, eh, incluso Alex Collado, Randy Enteca, eh, futbolistas que no van a seguir la próxima temporada y que volverán a sus clubes de origen, no tendría sentido que, eh, que jugasen los próximos cinco partidos. Otra cosa es que en un momento dado te haga falta la aportación de uno de ellos, pues porque andas ya eh, muy seco en la condición física y no tengas más donde elegir. Pero yo creo que ahora mismo es lo que tiene que hacer, teniendo en cuenta que es el... El que va a liderar, salvo sorpresa monumental, salvo que los próximos cinco partidos, aunque ya estés descendido, la imagen sea eh, penosa eh, y el equipo <coughs> pierda todos los partidos, eh, yo creo que se va a ser el que lidere el, el proyecto, insisto, porque ahora tiene menos presión que antes, una vez descendió matemáticamente, y yo creo que a partir de ahora tiene que eh, pulir bien lo que tiene, lo que le queda, y dejarle claro al propietario lo que necesita, los fichajes que necesita para la próxima temporada. Que yo calculo que entre los 13 que tienen contrato en vigor, más los 3 que se puedan renovar, uh -huh. 16, de ahí puede haber alguna salida. Jugadores que quieran seguir en primera y que tengan ofertas. Vamos a dejar que entre de 16 se pueda quedar en 13 o 14, pues hasta 23, 24 o hasta 25, pero siempre dejas un par de fichas libres. Entre 8 o 10 fichajes habría que hacer. O sea, media plantilla la tienes que fichar y pues... ahí hay que acertar. Pues te he preguntado por lo que se debe hacer... ...por parte de Sebastián Becasese... ...si es que continúa con entrenador... ...pero claro, también hay que responder... ...qué creéis vosotros que va a hacer Cristian Bragarni... ...porque esa es la gran incógnita... Bueno, en, a, ...en Argentina seguimos teniéndolo, ¿no? Sí, en principio, Ro... ...Sebastián Becasese será el encargado de liderar el proyecto... ...el año que viene, segunda... ...porque tiene contrato... ...yo creo que lo ha explicado muy bien Paco... ...y estos últimos cinco partidos... ...pues a intentar competir lo mejor posible y a seguir conociendo a la plantilla. Yo creo que Becasese y esto hay que reconocérselo, ha demostrado ser una persona muy valiente, asumiendo este importantísimo reto, a falta de 12 jornadas para el final. De momento lleva 7 partidos y los guarismos no son muy buenos, solo una victoria y 6 derrotas, pero es que con este equipo, con esta plantilla, a día de hoy, eh, ya sabíamos que obtener buenos resultados es muy complicado, porque ahí están las estadísticas también con los entrenadores que, que han pasado por el banquillo. Verde. a partir de ahí, pues yo creo que hay mucho trabajo por delante. Becases es un técnico valiente, comprometido y que ahora, pues, tiene estos cinco partidos de margen para seguir demostrando que, bueno, en Sudamérica es un técnico con eh, prestigio, eh, que tiene una buena trayectoria deportiva y en su primera aventura en Europa, pues eh, el Elche Club de fútbol es una oportunidad que no puede dejar escapar. Yo creo que, salvo que eh, se hagan unos últimos cinco partidos de esas en sensaciones y en resultados, porque yo creo que ganar va a ser muy complicado, hay que tener en cuenta que el Echara se va a enfrentar a cinco equipos que prácticamente todos están jugando algo, quizá en términos clasificatorios el Sevilla algo menos, uh -huh. porque está ya salvado matemáticamente, pero con eh, Mendilibar en el banquillo va como un auténtico cohete, así que es competir, competir y a partir de ahí, pues eh, sobre todo ir decidiendo ya con qué futbolistas uh -huh. cuentas y con cuáles no, y en lo estrictamente deportivo simplemente de destacar que probablemente recupere a la mayoria, mayoría de futbolistas lesionados para el partido ante el Atlético de Madrid. Quizás Carmona sea el que necesite un poquito más de tiempo, pero luego están eh, Palacios, y Mascarel. Vamos a ver si el técnico puede recuperar alguno de estos cuatro, porque algunos de ellos son jugadores muy importantes, y la verdad es que el equipo tampoco ha tenido suerte con los problemas físicos uh -huh. en esta etapa con, con BKSS, porque prácticamente en cada encuentro ha caído alguno. Bien, ¿qué partidos le queda? Atlético, Getafe, Uy. Sevilla... Y ¿cuáles son Atlético, los Getafe, Sevilla, Atleti de Bilbao y Cádiz. Esos tres son los... en casa, dos fuera y tenemos fecha para los tres próximos. Eh, quedarían los dos últimos, que normalmente son jornadas en las que los horarios eh, siempre son eh, el mismo día y la misma hora, eh, horarios unificados, uh -huh. para que ninguna escuadra tenga ventaja. Ningún equipo sepa, pues mira, este ganó ayer, yo, a mí me uh -huh. toca tal, ¿no? Las dos últimas jornadas normalmente serán todas en, en horario unificado, todos los que se jueguen algo, porque si el último partido es el penúltimo, Athletic Elche, Atlético Bilbao elche uh -huh. y ninguno de los dos se juega nada porque el Atlético ya no puede aspirar a Europa y el Elche está descendido, ese partido sí puede saltar a cualquier otro día, a cualquier otro horario, pero normalmente horarios unificados las dos últimas jornadas. ¿Y, cómo, y qué, uh -huh. qué equipos acompañarán al Elche? Esto también es importante porque decís que si son históricos el dinero del Elche Club de Fútbol, los 10 millones, son 10 millones lo que va a recibir. 10 es el mínimo, según el propietario, que le va a corresponder, uh -huh. O sea, en el peor escenario, si bajase un Valencia y tal, lo peor serían 10 y lo mejor serían 15. Es decir, que bien, no bajase un Valencia, 10, que bajase bien. un eh, Getafe Almería, Getafe, Almir. Cádiz. Que son los que están. Sí, en las sí, quinielas. están. Getafe, Valencia, Español, eh, Cádiz y Almería. El Valencia sería... Y el, el Valladolid único. también. Y el Valladolid, también. exacto. O sea, que habría que sacar al Valencia de ahí. Si lo sacamos al Valencia de ahí, y yo te diría también al Getafe, porque Getafe lleva tiempo en primera división. Eh, el Elche tendría más opciones de cobrar 13, 14, 15 millones de euros sí, porque ahí hay que... un fijo que uh -huh. se reparte eh, el año pasado creo que fueron 40 millones, sí. entonces de esos 40 millones, si bajase el Valencia, casi 20 irían para el Valencia porque ¿Eh? lleva 40 claro. años en primera división Y, y a, a, a, con independencia de si son 10 o 15 millones, vamos a poner el mínimo, 10 millones, mm. ¿ese dinero eh, sumado al que tendría Bragarni eh, para la temporada en segunda división sería el mismo dinero con el que ha contado o el que ha gastado para la primera división, ver, para la composición de la plantilla? Voy a tratar de explicarlo rápidamente. El Elche Presupuesto Global de esta pasada temporada... Eh, ...creo que fueron 46 millones de euros... ...los 46 millones es global... Uh -huh. ...todo lo que cuesta... Eh, ...que la maquinaria de Elche se ponga en marcha... ...plantilla... ...según Bragarnik... ...poco más de 23 24 millones de euros... ...costó la plantilla... ...¿vale?... ...primera división... ...¿por qué?... ...porque en primera división... Eh, ...solo de la televisión... ...ya tienes casi los 45 millones... ...segunda división... ...de los 42 o 43 millones... ...que te da la televisión... ...ahora pasamos a 6 o 7... ...que te va a dar... Entonces esos 6 o 7, bueno y además de la televisión también pierden las taquillas importantes del Madrid, del Barça, que ahí son 3 o 4 millones de euros que no vas a tener, ya no tienes esas taquillas importantes. Entonces quiero decir que los ingresos bajan muchísimo. Entonces este año los ingresos, ¿qué pueden estar? Pues los 6 o 7 millones de televisión, más la campaña de bonos que puede estar en un millón de euros, poca cosa más. Vamos a poner que tienes 8 millones de ingresos, 8 más los... 10, 12 o 15, vas a tener uno de los tres presupuestos más grandes de segunda división. Ajá. Es decir, que vas a tener una de las mejores plantillas de segunda división. Es decir, que pasas de luchar por no descender eh, a ver si ganamos algún partido, en segunda todo lo contrario, pasas a ser un gallito y un equipo que tienes que ganar la mayoría de puntos para estar ahí arriba, para ocupar las dos primeras plazas que te dan acceso directo. Entonces, yo he estado viendo aquí los presupuestos de este último año, en segunda división. Uh -huh. El que más tenía era el Granada, con 29 millones de euros, el primer presupuesto. El segundo... ¿Granada eh, asciende? Está, está tercero o segundo, está, para, está luchando por ascender. Lucha por los tres as que bajaron, Sí. los tres están segundo, tercero y cuarto. Uh -huh. Es decir, que la ayuda del descenso sí ayuda. Sí, sí te ayuda a hacer una buena Porque plantilla. Porque las cuentas te salen. Granada... Claro, no, no, no. El, el, el mayor presupuesto lo tenía el Granada, con 29 millones. Luego, el segundo, con casi 20, el Leganés... Este has descendido, ¿no? No, el, no, el, el Leganés lleva ya tiempo en segunda. El división. Leganés lleva tiempo en segunda, sí. pues el segundo presupuesto. Y luego el tercer presupuesto, el Eibar, 13 millones, el Eibar que está líder, si no recuerdo mal. Sí, el mal. Eibar es líder y ahora mismo con un partido menos. Es decir, que al final los que tienen grandes presupuestos normalmente suelen estar arriba. Luego también, te digo, el Málaga tenía el sexto mejor presupuesto y va a bajar a segunda B, oh. con 11 millones y medio, y oh. va a bajar a segunda B. O sea, oh. hay excepciones, hay excepciones. Entonces, quiero decir que si se hacen las cosas bien con el dinero que vas a tener por la ayuda del descenso, más los ingresos que vas a tener en segunda, vas a tener uno de los tres mejores presupuestos de segunda, tienes que poner toda la carne en el asador, acertar, fichar ya, no esperarte adentro de tres meses. Y solo así tendrás la opción de estar muy cerca de volver a primera. Porque la siguiente temporada, como, no, como esta próxima no ascienda, la siguiente ya eres uno más. Ya no tienes la ayuda por el descenso, ya no tienes esos 10, 12, 15 millones. Y ya te vas a quedar en un presupuesto pues en mitad de la tabla, 8 millones, 9 millones, la media de segunda división. Y otra pregunta, eh, eh... El centenario. ¿Cuándo terminan las actividades conmemorativas del centenario, José Antonio? ¿Lo sabes? Pues eh, que yo sepa, la última gran actividad, y es gracias a la Federación de Peñas, la tenemos este domingo... ...con esa fanzone en el Paseo de la Estación, justo antes del partido ante el Atlético de Madrid. Allí va a haber una paella gigante para más de mil personas. También tendremos castillos hinchables para los más pequeños, música... La verdad es que la Federación de Peñas, con su presidente David Aranda a la cabeza... Se ha esforzado muchísimo y que yo sepa ese es el último gran acto por parte del centenario porque, por ejemplo, hoy el club nos lo ha vendido como que esto es un acto dentro del centenario, pero bueno, no deja de ser una visita de los colegios de la ciudad al entrenamiento del Elche Club de Fútbol hoy en unos minutos en el, en el Martínez Valero yo creo que más allá de eso de momento no, no tenemos nada a la vista Paco, no sé si tú sabes algo más En los años el, el, el, el calendario de actos del Elche Club de Fútbol desde mi punto de vista ha sido un desastre porque eh, apenas han brillado eh, algunos de ellos no se han completado como ese partido de la selección española que en el tríptico del día de la presentación en noviembre ponía en, en marzo, el 24 de marzo la selección partió de la selección española no es verdad, es mentira Ellos habían hecho una negociación a ver si si caía y no cayó. Entonces, tú no puedes anunciar eso como a bombo y platillo como uno de los actos del centenario. Yeah. Es decir, eh, el centenario una cosa es que haya salido muy mal la temporada, pero tú tienes que cubrir tus actos. Tú tienes que estar ahí y los actos del centenario del Elche cuáles han sido? Yo, que yo sepa por no, hombre, parte del club esa gran gala que se hizo en el Centro de Congreso y, presentando no, el himno y pagar esa exposición y en más. la corredora, ¿no? Sí, pero bueno, eso, el, eso iba prácticamente... ¿Eso cuando fue? ¿En enero? Fue, sí, o principio. en febrero. Sí, eso es, fue uno de los... Y corría a la... cargo de la cátedra. Sí, es, por, por, eso, Ibarra. Ibarra. por eso te digo que... Es que el Elche, la verdad, como club, quitando no, esa gala no en el centro nada. de congresos con el himno, no ha hecho nada más. No, ni siquiera ¿Se llegó a hacer el Festadels? En... Sí, sí contra, el contra el Leeds United sí, eso sí. Pero nos lo trasladaron a noviembre o no, Sí, diciembre. Sí, fue, fue en diciembre, sí, fue en La diciembre La verdad que ha sido Hemos dejado bueno, pasar pues... una oportunidad histórica para celebrar por todo lo alto 100 años de vida Desde luego, pero está claro que el tema deportivo ha influido por desgracia para mal Mucho. y ha tapado bastante los actos del centenario cosa que no debería haber sido ¿Y sabéis cuándo sí. regresa Cristian Bragarni o va a regresar para el final de la liga? Pues no lo sabemos. Eso es algo que solo sabe él. Tú preguntas en el club y tampoco lo saben. Eso es algo muy personal. Ten en cuenta que él tiene pues en con, Sudamérica 7 o 8 clubes sus y, su, y negocio. su gerencia de clubes y su participación. Y, y, y en ha clubes. demostrado que esto, esta inversión es eh, otra más. Es una más, es una más. Es una más. Bueno, pues eh, os, tengo, os tengo que pincha, decir... Pincha, tú, tú... No, no, pincha, pincha ah, vale, ahí, vale, pincha vale. ahí. Los bloqueo. Bueno, eso, ¿eh? <ríe> no, no sé si <ríe> que querrían participar en esta tertulia, pero es que ya no tenemos bueno, tiempo. Muy y bien. Y se me ha... Ah, sí, sí, sí. la última pregunta. Dime era. cosas. Eh, ¿Qué pensáis vosotros que va a, a ocurrir con la temporada de abonos? Porque la temporada de este año fue magnífica. La afición se volcó 24.000 abonados. ¿Esto podemos, puede ser un fracaso la próxima temporada? Bueno, yo no, yo no sé si, si va a Christian ser... Cristian Bragani continúa como... como Pero es que vez. sabemos lo que es hoy, 8 de mayo. Yo no sé lo que va a pasar el 9 de ya. mayo y el 9 de junio. Todo va a depender... De cómo termine. De más que cómo termine los movimientos que haga el club de cara a la próxima temporada. Si se ve que empieza ya a firmar futbolistas, aunque es difícil, yo creo que hasta que no termine la Liga en primera y en segunda, sobre todo, no va a haber anuncios porque eh, los clubes de segunda, donde supuestamente debes ir buscando jugadores, están en, en la recta final y supuestamente, si te interesan los buenos jugadores, los buenos jugadores están entre los primeros puestos y van a jugarse el playoff. Entonces, yo creo que todo va a depender si la campaña de bono funciona, aunque la campaña de bono no nos engañemos, va a estar en torno a la mitad de lo de este año, 12.000 yendo las cosas muy bien, después de... El descenso y el cabreo por la temporada van a ser los 12.000 fieles y ya me parece un buen número, pero todo va a depender que sea mejor o peor de si el, los aficionados ven que de verdad Bragarnik. Eh, ha aprendido de los errores, porque yo creo que Bragarnik tiene una deuda claramente con esta afición. Y si empieza a perfilar el equipo. Dio un primer paso, que era lo de becas No lo entendimos, fue demasiado pronto. Era el riesgo de quemar al entrenador y, y en buena parte se ha quemado, pero parece que va a seguir siendo él. Por tanto, ese es el primer paso. Lleva ya mes y medio trabajando. A partir de ahora tiene que ser empezar con estos son los que siguen, estos no nos interesan, a estos hay que renovarlos. Es decir, movimientos mm. de cara a la próxima temporada y fichajes. No, no queda más tiempo. Gracias, Paco. A ti. Gracias, José gracias, Antonio. A todos. En Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso. El programa que Madruga.